el elx Radio Marca, 101.4, la radio de Elche. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pasan tres minutos de las 9 de la mañana y les damos la bienvenida al programa La Glorieta de este lunes santo, 29 de marzo, con la hora cambiada. ...los contagios de coronavirus de momento controlados... ...y con una desescalada prudente en la Comunidad Valenciana y Elche... ...seguimos teniendo una tasa de incidencia baja... ...pero afrontamos las vacaciones de Semana Santa... ...con preocupación, mejor con temor, por los repuntes... ...que se están registrando ya en otras comunidades... ...y por la mala situación que están viviendo... ...algunos de nuestros países vecinos, como Francia o Bélgica... ...de momento la vacunación a modo de ensayo que... Comenzó el viernes en el pabellón Esperanza lag va a buen ritmo y las dos primeras sesiones han transcurrido sin incidencias. El dispositivo funciona y el alcalde Carlos González ha señalado que el miércoles y jueves de esta semana continuarán para vacunar con AstraZeneca a más de 9.000 profesores y personal no docente de colegios e institutos privados, concertados y públicos de los dos departamentos estadounidenses. ...de Salud de Elche. Escuchamos a Carlos González. Esta semana habrá sesión de vacunación... ...los días 31 y 1... ...en el Centro Provisional de Vacunación... ...del pabellón Esperanza lag ...en la ciudad deportiva... ...y es absolutamente esencial... ...que tanto el personal docente... ...como el no docente... ...de nuestra ciudad... ...y del conjunto de los municipios... ...de nuestros departamentos de salud continúen acudiendo a la vacunación para, de ese modo, conseguir el objetivo de poder vacunar en torno a 9.000 profesores en esta campaña de vacunación del personal docente y no docente. Considero que está siendo una experiencia útil, una experiencia que nos permite pensar en que la vacunación masiva de la población general del mes de abril puede ir bien si se dispone de las vacunas suficientes que es una de las claves esenciales para poder impulsar dicho proceso de vacunación masiva. Pues esperemos que haya dosis suficientes. También sin incidentes destacados hemos iniciado la Semana Santa de este año, que de nuevo no tiene procesiones, pero sí tuvo Mercado de Palma Blanca y la respuesta de la ciudadanía fue ejemplar. Se volcaron con los artesanos de la palma y se ven ramos y palmas en ventanas y balcones y además el ayuntamiento ...mantuvo el concurso de artesanía de La Palma... ...con la entrega de los premios... ...que tuvo lugar ayer domingo... ...en el centro de congresos... ...Telelcha además inició su programación de Semana Santa... ...con Antonio Bazán... ...en el Centro Cultural de las Clarisas... ...y todos los días... ...a las diez y media en directo... ...nos acercará entrevistas... ...e imágenes de procesiones de años anteriores... ...y la Junta Mayor ha desplegado fotografías... ...de grandes dimensiones... ...por todo el centro de la ciudad... ...sacando los pasos a la calle... ...y por los recorridos de las procesiones... Hoy en nuestro programa hablaremos de las alergias de la primavera, eso será en unos minutos del Día Mundial del Teatro con la presidenta de la Plataforma de Teatro Amateur, será sobre las diez y media, así como de la historia de la Semana Santa de Elche con Joan Castaño y eso será pasada las nueve y media de la mañana. También tendremos sobre las 10 de la mañana espacio para hablar del Elche Club de Fútbol en la tertulia deportiva. Y hoy, por ser Lunes Santo, iniciamos el programa con el poema de Machado, la saeta, musicado por Serrat. Dijo una voz popular, ¿Quién me presta una escalera para subir al madero? Para quitarle los clavos a Jesús en Nazareno.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 Jesús de la agonía, y es la fe de mis mayores. Oh, no eres tú mi cantar, no puedo cantar el ni quiero a este Jesús del Madero sino el que anduvo en la mar. O oh, no eres tú mi cantar, no puedo cantar ni quiero a ese Jesús del Madero O no eres tú, mi cantor no puedo cantar ni quiero Es sé que es un del madero si no aquel vuela mar o no eres tú, mi canto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 ...patrocinan... ...Materiales Cano... ...Grupo Serrano Automoción... ...y Mercados de Elche... ...La Glorieta... ...con Rosmar y Alonso... ...pues una de las mejores canciones... ...del mítico álbum... ...Jesucristo Superstar... ...es la de Todo Estará en Paz... ...donde se reúnen... ...los tres grandes papeles de la obra... ...por un lado... Camilo sexto en el papel de Judas, Ángela Carrasco como María Magdalena y Teddy Bautista en el papel de Judas Iscariote. Los vamos a recordar. Puedes estar locos si sigo creyendo que me vais a recordar Veo en vuestras caras que no se ve nada cuando me veáis marchar Sé que uno me niega y otro me traiciona tres horas negar a tres veces vas a te llegar. Uno de vosotros, de mis escogidos, me ha de traicionar. Basta de lamentos. Tú sabes bien quién es. De hacer lo que debes. ¿Quieres que lo haga? Te esperando. Sabes mis motivos. No me importa el porqué. Tu mientes, tu que lo haga Cristo, si me arrepiento Que hay de tu partidio No morirías No hayas de ver No hayas de eterno, No quiero saber de nosotros de nuestros ideales que ya han a partir y aún no es el final dejas que no te entregue igual que un criminal como un ángel desvalido, un héroe perdido, como un héroe perdido 101.4 Tele-Elx Radio Marca la Glorieta, con Rosmar Alonso. Son las nueve y cuarto de la mañana y comenzamos la primera de las entrevistas. Llevamos ya una semana de primavera y estiman que un 20% de la población comienza a sufrir los efectos de la eclosión de la naturaleza debido a las alergias por el polen que nos trae la floración. Pero los expertos nos advierten que debemos este año aprender a diferenciar los síntomas que genera nuestro organismo por las reacciones alérgicas al polen y otras partículas del COVID-19. Por ello, hoy tenemos con nosotros al doctor Antonio Ramón, alergólogo del Hospital General de Elche, a quien damos la bienvenida. Muy buenos días, Antonio Ramón. Hola, buenos días, Romari, y a todos tus oyentes. Pues, eh, ¿es importante eh, diferenciar eh, los síntomas de las alergias de primavera del COVID? Es importante diferenciarlos, por supuesto, igual que como antes de que existiera el COVID, diferenciarlos del catarro común. Eh, los síntomas de primavera, los síntomas de agrinitis alérgica, fundamentalmente son a nivel respiratorio, ticor nasal, congestión, picor de ojos oteonasal, estornudos y en casos así un poco más importantes puede incluso resultar asma con tostis seca, dificultad para respirar. Es en este punto la dificultad para respirar en el que eh, pueden confundir síntomas importantes de, de, de COVID. ¿eh? Pasa que la, la alergia principalmente no produce fiebre y el COVID a veces sí que va con, con fiebre y, y sensación de síntomas generales como pueden ser cansancios, eh, malestar general, etcétera, etcétera, O sea, que la fiebre y el cansancio, incluso los dolores musculares, sí que nos, eh, nos pueden indicar que eso no es alergia. Claro. Eh, igual cualquier antes del COVID existía la gripe y es principalmente síntomas generales como cansancio muscular y a veces dificultad respiratoria, eh, Estos síntomas generales como puede ser, hemos comentado de la fiebre y dolores musculares etcétera son los que nos orientan algo más a algún proceso infeccioso más que alérgico vale entonces los síntomas de una alergia leve son fácilmente reconocibles pero cuando está usted ha dicho que cuando eh, se agrava más esa alergia aparece la tos seca, Eh, y eh, la falta de o dificultad para respirar ¿eso es uh -huh. asma? ¿cuando no es COVID? Eso podría ser, podría ser asma sobre todo en, y van acompañados a veces también en, con los síntomas nasales, oculares etcétera eh, cuál es cuál, Entonces, eh, vamos, vamos ahora a hablar de lo que es la alergia primaveral. Eh, cuando decimos alergias primaverales, ¿de qué alergias estamos hablando? ¿Exclusivamente las relacionadas con el polen? Eh, principalmente las alergias primaverales, se llaman así porque son muy estacionales y se relacionan principalmente con la exposición a polenes ambientales. Esta zona de, de este, en Elche en concreto, principalmente son los, los polenes de olivo, de malezas, como puede ser la salsona y la parietaria también de gramíneas y en menor medida eh, otros polenes como puede ser el, el plátano de sombra. Y acabamos de pasar recientemente, estamos finalizando también la temporada del polen de ciprés. ¿El polen, de, el polen, de, acción, el polen de qué? Del ciprés. El, ciprés, las arizónicas. Uh -huh. bien bien continúe contigo perdón y también continúe, continúe. Perdón, perdón, perdón, no, y también, eh, también hay picos estacionales de alergia a los ácaros eh, los á sacaros no que no están todo el año pero también por su ciclo biológico parece ser que hay más incremento en su actividad y se frecuencia en meses de primavera y en otoño o sea hay, un de, hay un poco de todo. Eh, bien, esto es en general, pero en el Departamento de Salud eh, del Hospital General ¿qué tipo de alergias son las más frecuentes en primavera que ustedes eh, tratan? Y si ese 20% que dicen los expertos eh, a nivel nacional, también lo tenemos aquí en Elche, ¿un 20% de la población puede estar afectada por las alergias primaverales? Sí, principalmente la, la, la frecuencia de la enfermedad es similar alrededor del por ciento de la población puede desarrollar o, o mayor o mayor medida o mayor mayor o menor gravedad una, una alergia ambiental. Eh, principalmente en esta zona es el, los polenes de, de olivo y de salsola, hablando de polenes y también de, de granín, en segundo lugar, pero bueno, olivo y salsola son los, digamos, los principales. Eh, es lo que usted… ¿Y cuál es la evolución? Eh, también ¿Ustedes están viendo como especialistas que hay más alergia eh, conforme pasa el tiempo o hay menos? ¿Qué está pasando con, con la evolución de las alergias primaverales? Cada vez eh, ahí detectamos más población que se va haciendo alergia con el paso del tiempo. Eh, la alergia es una enfermedad, una patología crónica, más o menos dependiendo de la persona puede ser leve o moderada y en hay casos ya que son graves, más más difíciles, roles, etcétera. Pero eh realmente es una enfermedad, una patología crónica. En muchas ocasiones eso producen pues eh, síntomas de bueno, afectación un poco de calidad de vida, pero síntomas leves y en casos ya moderados severos, pues ya eh, Son síntomas importantes como pueden ser dificultar de respirar, eh, que eso sí que son imprescindibles es que tenemos que tratar. ¿Y, y, ¿Y cómo ven ustedes la evolución? Eh, ¿quién, ¿Quién tiene o quién sufre alergias más graves? ¿Las personas mayores? ¿Los jóvenes? Realmente no hay, no hay edad para, para, para desarrollar una alergia principalmente empiezan el, pueden presentarlo a los niños, luego hay un, un impas en que bueno igual los adolescentes no desarrollan, pero luego a partir de la segunda tercera década de la vida pues otra vez vuelven a presentar síntomas, pero realmente no hay una edad concreta para el inicio o para el desarrollo de, de la clínica de alergia. Nosotros atendemos pacientes eh, desde niños, los sea, desde niños hasta personas de muy mayores, es decir, no, con síntomas compatibles con alergia. O sea, que no, no hay una edad de inicio. Se puede desarrollar a, a cualquier edad. Y doctor, ¿por qué, por qué? ¿Por qué somos a, por qué las personas que tienen alergia eh, y cada vez hay más? ¿Por qué esta mayor frecuencia o incidencia de la enfermedad en la población? ¿Es cierto que es porque tenemos más higiene y no nos exponemos tanto a ácaros y a polen? O, o por los antibióticos, eh, ¿qué está ocurriendo? Bueno, es, es, es la teoría de la higiene es la más eh, la más plantejada una teoría, pero es la hipótesis de la higiene la que más prevalece digamos a día de hoy. Es posible que el estilo de vida occidental eh, el hecho de que nos, nos lavemos la más, tengamos más higiene en el domicilio, pues, hace que nos expongamos menos a patógenos, y el sistema inmunitario, bueno, pues tiene que ocuparse en otras cosas que no deberían causar enfermedades, y como pueden ser los polen, los sácaros, etcétera, te, y se acaba desarrollando esta, esta clínica. ¿sí? Pero la hipótesis de la higiene ahora mismo parece ser la más afectada. También hay un componente, eh, una predisposición genética, como pues personas atópicas o con atópicas que, bueno, progresivamente pueden ir desarrollando otro tipo de alergia. Es una constitución personal con la, la atopia. Pero bueno, un poco, un poco de todo. Hay un componente uh -huh. ambiental, un componente de predisposición genética. Uh -huh. eh, estas son las causas. Eh, usted la ha calificado como enfermedad crónica. Pero si eh, la incidencia es tan elevada, no, ¿no se ha avanzado en los tratamientos para curar las alergias y sobre todo las primaverales estacionales? Sí, sí, sí. disponemos de, de, de una herramienta de, de, en años que de inmunoterapia, la, la llamada vacuna de la alergia, que, que el objetivo de esta inmunoterapia es modular la respuesta de, de inmunológica a esta enfermedad. El único tratamiento que es capaz de cambiar el curso de esta enfermedad es la, la inmunoterapia. Eh, a veces conseguimos incluso eliminar todos los síntomas, pero la mayoría de las veces atenuarlos en, en gran medida. A veces no se puede eliminar de todo del todo porque hay mucha concentración de polen o pacientes que tienen muchos. Que están polisensibilizados a, a varios polenes y, y no es posible eliminarlos incluirlos todos en la vacuna, pero en ese sentido, sí, la inmunoterapia ha mostrado su efectividad para atenuar y modificar la, el curso de esta enfermedad. ¿Y, en y, a, uh -huh. a ¿Y apareció esa cuándo consiguieron ustedes la vacuna? Eh, este, ¿Este tratamiento, desde cuándo se está aplicando? Eh, la inmunoterapia antialérgica es un tratamiento que lleva más de 10 años y cada vez se cono conocemos más los metabolismo, cada vez se conocen más... Eh, Eh, las vías por las que actúan los jóvenes en el organismo pero eh, ya le digo, en principio, ya le digo es un principio y del ayuntamiento que es, tiene muchos años de, de conocimiento cada vez sabemos más y lo importante para su, su inicio es bueno, realizar un correcto estudio alergológico de indicar correctamente cuáles son los polenes o la o la ideología de de los síntomas que le pueden causar a los pacientes y, en ese, y una vez hecho el diagnóstico y el estudio, eh, en caso de que sea necesario, pues proponemos la, la vacuna, la terapia. Eh, porque no siempre el estudio o el diagnóstico, cuando se realiza del paciente, aconseja la vacuna. ¿Para qué casos está aconsejada la vacuna? Eh, para casos, los casos en que... En que los tratamientos sintomáticos, como pueden ser los corticoides nasales, que utilizamos para tratar directamente la nariz. los antihistamínicos para los síntomas generales, eh, eh, no funcionan correctamente o no mitigan la clínica de los pacientes. En esos casos ya proponemos la, la inmunoterapia. Realmente la inmunoterapia se puede aplicar en los pacientes que puedan ser alérgicos, pero bueno, a veces hay que valorar también… Eh, que, si los síntomas son leves, moderados, están bien controlados, en estos pacientes igual no, no, no es necesario llegar a una inmunoterapia, que es un tratamiento de tres, cinco años de, de duración, y que bueno, es relativamente costoso económicamente. Entonces, bueno, eh, en ese sentido pues intentamos manejarnos con el tratamiento sintomático y en caso de que no consigamos el control o Directamente, la primera consulta, veamos, tengamos el diagnóstico claro, que, eh, que los síntomas son, sean moderados, severos o, o muy relevantes, pues ya podemos plantear la inmunoterapia. Eh, estamos hablando de las alergias estacionales de la primavera. Supongo que también en otoño habrá cuando hay cambio de estacional. ¿Pero qué pasa con las alergias, con el, este otro tipo de alergias, también a las mascotas, a los alimentos, a los medicamentos? ¿Están ustedes viendo también, les preocupa la evolución o el incremento de casos de este tipo de alergias? ¿Se están produciendo? Sí, eh, están produciendo un incremento de prácticamente todos los tipos de pacientes. En esta zona, eh, la mayoría de nuestros pacientes están polisensibilizados, es decir, que tienen alergia a varias alergias. ...a varios elementos ambientales... ...como pueden ser los ácaros, los pólenes... ...el animales de animales... ...hongos ambientales... ...que son pacientes relativamente complejos... ...en los que... Eh, ...intervienen varios factores... ...los, los ácaros, los, las mascotas... ...están todo el año... ...por las... ...obviamente... Eh, ...las mascotas están todo el año en casa... ...hemos tenido un periodo largo de confinamiento... y, y eh, ...eso ha influido en que... Bueno, la gente que, que tiene animales en casa y tenía síntomas leves, pero bueno, todavía salía y nos enteraba. Cuando hemos pasado un, un periodo largo, prolongado dentro de casa con la fuente alergénica, la, perro, gato, etcétera, pues ha empeorado en ese sentido. También hemos pasado un largo tiempo dentro de casa durante una larga temporada y dentro de casa también hay écaros. Eh, la ropa de la cama, la funda, la cama, los colchones, los sofás y en ese sentido mucha gente ha empeorado eh, durante periodo de confinamiento que tuvimos en pasado marzo a mayo aparte del tratamiento eh, de la inmunoterapia el de la vacuna que dice que es costoso largo y sobre todo caro eh, los antihistamínicos en estos momentos eh, también son el mejor el mejor tratamiento para aliviar todos los síntomas cuando son alergias leves o moderadas. Sí, los antihistamínicos son, son fármacos que se dan muy bien, eh, junto también con, con el corticoides nasal, los ultradinasales que eh, utilizamos para tratar directamente la nariz, para des, la, desinflamar esa nariz que puede estar eh, afectada por un alergen externo, sobre todo en esta temporada. Entonces, esa combinación de ambos fármacos, bueno, pues eh, en casos de vez moderados suele funcionar bastante. Pues antonio ramón eh, como alergólogo, cuál es el consejo para las personas eh, que, que están muy expuestas a, o que tienen mascotas en casa o que tienen ciertos síntomas leves cuál es, se puede prevenir se puede llevar se puede prevenir las alergias lass alergias se pueden prevenir bueno eh, es un muy difícil es, es la pregunta del millón no sabemos y eh, prevenirla ser muy difícil porque al final al fin y al cabo estamos expuestos a muchas fuentes alergénicas si ¿sí? la zona que vivimos que están a la costa pues eh, convivimos con ácaros los ponen no los podemos evitar están en el ambiente si no queremos desarrollar una bestia a animales pues mejor no tenerlos pero es, la, es la, digamos la, la única cosa que podemos prevenir eh, el tema el tema de, de, de las mascotas de los animales Principalmente en cuanto, no estoy diciendo que la gente no tenga mascotas, pero si empiezan a tener síntomas relacionadas con los mismos, y eh, sí que deberían consultar con su, su médico de familia y en caso de que se consiguere, pues remitir a nuestras consultas para un, para un estudio, un diagnóstico es lo mejor acudir al alergólogo, sobre todo para realizar ese estudio que es bien sencillo, ¿no? ¿Cuánto puede durar una prueba alérgica? Eh, las pruebas cutáneas eh, que realizamos para el estudio de la ambiental eh, posiblemente en 15 minutos la tengamos ya la tengamos ya hecha con el diagnóstico, es un diagnóstico es un diagnóstico rápido. Luego el estudio posterior en caso de que eh eh yo슘 Tomás cuando nos no tengamos del todo identificados con las pruebas pues poder pues, cargar un tipo una línea o o otro tipo de pruebas, pero vamos, eh, las pruebas para saber si tenemos un una sensibilización a una determinada fuente alergénica de a carozol, etcétera. En 15-20 minutos lo tenemos lo tenemos listo. U ¿Usted ustedes eh, usted es, eh... ¿han podido recuperar la, la normalidad en las consultas después del de colapso que se vivió con el COVID? ¿En estos momentos eh, está normalizadas las consultas al, a la, al alergólogo, al especialista? Lamentablemente, la, esta tercera ola nos ha afectado eh, más en las consultas nuestra más que en la, en la primera, porque bueno, eh, los, dos, los dos alergólogos que formamos el servicio... Estuvimos atendiendo a los pacientes en la planta COVID, estuvimos eh, las consultas cerradas dos meses, con lo cual la, la, la demora y la lista de espera para la, la el estudio de alergia, pues estamos estamos todavía retomándolo, no estamos todavía desescalando la consulta, eh, tanto como para las primeras visitas como para la, las revisiones de nuestros pacientes. Entonces, bueno, sí que hago un llamamiento un poco a nuestros pacientes que nos estén escuchando para que sean, Eh, ya todo llega eh, todo, claro. todas las revisiones llegan estamos haciendo esfuerzos para aportar más, más pacientes diarios, pero bueno, eh, a veces no podemos aportar eh, más la consulta diaria y bueno, pero bueno, seguramente intentamos descargar la consulta y, y cualquier paciente que tenga algún problema pueda hacer esto con nosotros y en la medida de lo posible intentaremos eh, atenderlo o adelantarlo o darle algún consejo, pero vamos, yo… Eh, sí que es verdad que, que tuvimos más del mes y medio las consultas cerradas. Así que, lamentablemente, eh, tenemos ese, ese problema de demora y de atención. Eh, claro. Eh, ¿Cuánto piensan ustedes, eh, si no entramos en una cuarta ola, cuánto piensan ustedes o calculan eh, que se puede normalizar o acabar con esa lista de espera que tienen ustedes en estos momentos o en ese atasco que tienen en las consultas? Eh, no tengo respuesta. No tengo respuesta para, para, para esa pregunta, pero, que, pero bueno, ya a nivel de, de sucesivas de revisiones, eh, Yo creo que para el verano espero que, que lo podamos solucionar. Al menos los pacientes que no fueron atendidos durante los meses de enero febrero puedan uh -huh. serlo. Y luego para las primeras consultas eh, sí que verdad que tenemos una demora ya de por sí, lamentablemente ya de por sí larga y que está exacerbado en, en estas oleadas. Pero bueno, intentaremos el, uh -huh. todo lo posible intentar atenuarla. Bueno, es verdad que es sentido hay mucha mucha mucha demanda de atención y y uh -huh. pues, y, y ustedes no da... ¿y, y ustedes se convierten también en ciertos especialistas en cuanto al tiempo saben si tenemos una primavera es verdad que puede coincidir si hay una primavera lluviosa con menos alergias que una primavera seca o al contrario sí, fundamentalmente eh, el, lo que va lo que va a a marcar si la primavera va a ser ...más o menos intensa en cuanto a polen... ...son el, el otoño y el invierno... ...porque si en, en estos meses de otoño y invierno... ...las lluvias son intensas... ...o la, la primavera probablemente va a ser más intensa... Y, ...y si son temporadas más secas... ...lo normal es que la primadera no sea tan intensa... ...en cuanto a polinización... ...pero bueno, este, este último año este último otoño-invierno e ha sido un poco alternante en ese sentido. Entonces, bueno, va a ser un poco impredecible a ver cómo se va a comportar la primavera. Eh, pero sí que es verdad que, que, bueno, la temporada de primavera está muy influenciada en, en los meses previos. Pues muchísimas gracias, a Antonio Ramón, alergólogo del Departamento de Salud del Hospital General. Gracias, sobre todo, por el esfuerzo que están ustedes realizando los profesionales para normalizar las consultas después del colapso que se ha vivido. ...por el COVID-19. Gracias. Pues muchas gracias a... ...a, Kirchner, María, a todos los oyentes ...y si, si me permites un... ...un, un minutito... Eh, ...sobre todo pedir a la población... ...que siga manteniendo... Eh, eh, ...las medidas de, de, de distancia... Eh, ...de protección... ...uso de mascarillas, etcétera... ...porque... es ...aunque estemos ahora con mejores números... ...que hace unos meses... Eh, ...en cuanto al COVID... Eh, no se ha ido, pero debemos bajar la guardia en ese sentido. Y tanto, Prudencia. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Tele Radio Marca. ¿Estás pensando en renovar tu sofá?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 ...ya saben ustedes que continuamos aquí en el programa La Oloreta... ...tenemos una temperatura de 14,2 grados... ...y saben que hemos iniciado nuestra Semana Santa sin procesiones... ...pero manteniendo los actos litúrgicos en el interior de los templos... ...y dejando en pausa algunas ceremonias que son exclusivas en el Che... ...como la Trinca del Guío... ...uno de los más estudiosos de la evolución de la Semana Santa... ...es el historiador, diácono y archivero de Santa María... ...y del Misteri, Joan Castaño a quien tenemos de nuevo la oportunidad de preguntarle cómo nuestros antepasados celebraban en el Che la Semana Santa desde que los cristianos la conquistaron. Buen día, muy buenos días, Joan. Hola, buen día, buenos días. Eh, ¿Cuáles son las primeras referencias de nuestra Semana Santa? ¿En qué año aparecen esas referencias y en qué papeles? Pues la primera referencia eh, aparece en las actas del consell en lo que es lo que entonces era el, el ayuntamiento las más antiguas conservadas que son de, de 1371 eh, y hace referencia al domingo de ramos y a unas procesiones de los de los días siguientes eh, pero quiero decir seguramente con toda probabilidad ese domingo de ramos esa procesión del domingo de ramos que es una procesión litrúrgica por tanto la organiza la propia iglesia y eh, se realizaría desde el momento en que se en que se, se pasa al cristianismo la igle, la la Villa delche de en 1265. Lo que pasa es que la primera noticia pues aparece en el primer documento conservado. Eh, ya unos años después, a principios del siglo XV, 1420 y tantos, 29 creo recordar, ya hay una referencia también en esas mismas actas del concej que hablan del comercio de la Palma Blanca, puesto que se refiere a unos ilicitanos que habían ido a Valencia a vender Palma Blanca para el Domingo de Ramos. Por tanto, ya hay una una una, una referencia, digamos, a ese a ese comercio, a esa a esa producción de Palma Blanca no solo para la propia ciudad, sino para venderla fuera de de Ramos. Eh, con lo que el Domingo de Ramos es el inicio eh, y quizá la manifestación cultural más antigua de, la, de todas las que hemos conservado de la Semana Santa que conocemos en la actualidad, pero en esos siglos, ¿cómo piensa usted, ya que ha sido in ha investigado, cómo piensa que nuestros antepasados la celebraban la Semana Santa? ¿Con qué pasos, con qué procesiones y con qué ceremonias...? Bueno, las procesiones inicialmente serían, las, serían las, las litúrgicas, como decía, que es el Domingo de Ramos. Ya procesiones con pasos, eh, las referencias aparecen a partir de 1581, eh, que estamos ya en la época, digamos, posterior al concilio de Trento, donde, digamos, la contrarreforma pues eh, potencia el culto hacia las imágenes y, precisamente, potencia estas procesiones de, de Semana Santa con imágenes que, de alguna forma, eran como catequesis por las calles, de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. En ese año en 1581 hay una referencia en que se dice que se fundó la cofradía de la sangre de Cristo, que vendría a ser algo así como la actual eh, Junta de Cofradías y Hermandades, porque englobaba a los a los pasos que salían en la procesión del Viernes Santo y se fundó en la en la ermita de la Sangre, que era la ermita ...contigua al, al Hospital de Caridad de la, de la Villa... ...que en, en aquella época estaba ya en la Correlera... ...muy cercano pues a la... Eh, ...en la glorieta estaba el convento de las Religiosas Clarisas... ...pues unas calles más hacia hacia el ayuntamiento... ...estaba el hospital y, y, y digamos la capilla... La, la, ...la ermita de la sangre... ...estaba pegada a este hospital... ...y en esa ermita se veneraban las cuatro imágenes que salían en, en, en la procesión del Viernes Santo, que eran eh, Cristo atado a la columna, el exceomo, eh, Jesús Nazareno con la cruz a cuestas y la Virgen de la Soledad. Y, y, y tenemos la cofradía de la sangre de Cristo, eh, ¿tenemos eh, documentos de, de lo que significaba era la Junta Mayor? a, a a, o ha evolucionado o está en algún en algún paso de esos cuatro que procesionaban en el siglo 16 Bueno, la, la, la cofradía de la sangre de Cristo, digamos, que agrupaba esos cuatro pasos y era la que se encargaba de organizar la, la procesión. Eh, se conserva, efectivamente, unos estatutos de esta cofradía, pero son una copia ya del siglo 18 y nos habla pues, de los distintos cargos que, que existían. Pero había un prior, un, un escribano, uno que se encargaba... Una persona que se encargaba también de recoger las limosnas etcétera y eh, digamos que en esta cofradía de la sangre de cristo se englobaban las, los distintos gremios que formaban parte de esa protección estaban los nobles cuya imagen titular era la virgen de la soledad eh, y después habían estaban pues en finos los gremios de, de albañiles de carpinteros de tejedores etcétera que eran digamos los que se hacían cargo de los otros de los otros tres pasos además de esta de esta profesión del viernes santo eh, se encargaban también pues de otras de otras eh, digamos de estos acciones piadosas pues por ejemplo cuando alguno de los de los cofrades moría pues asistían a su entierro etcétera, etcétera. Yeah. y, y, y jo eh, estos cuatro pasos procesionaban el lunes el martes el miércoles? porque si eran tan poquitos sí. supongo que solamente habría una procesión la del viernes santo o, o había sí, más. Sí. No, no no no en esta en esta época solamente era el viernes santo eh, bueno la procesión del domingo de ramos del domingo anterior la procesión del viernes santo con estos pasos y después el domingo de Pascua se realizaba eh, la procesión de resurrección que curiosamente en elche eh, tenía como única protagonista hasta pues hasta hace, hasta la posguerra de, del siglo XX, a la Virgen de la Asunción. Estas, digamos, serían un poco las tres o sea, no las tres procesiones que marcaban la Semana Santa o sea, de él. O sea, que no teníamos el Cristo resucitado, que ahora eh, desfila en la procesión de Aleluyas. No, no, vamos a ver. Eh, el, el, estas imágenes estuvieron aquí, en la ermita de, de la sangre de Cristo, la ermita del hospital, uh -huh. hasta el año 1779. En ese año, el obispo Tormo, eh, para darle más realce a la, a la Semana Santa y para darle más realce al, a la veneración a estas imágenes, eh, decretó que se trasladaran de, de esta de esta capilla del hospital a las a unas hornacinas, a las hornacinas que hay en el trasagrario, en el de ambulatorio de Santa María. Si recordáis detrás justamente del del altar mayor hay un pasillo circular en cuyo centro se abre la la entrada a la capilla de la comunión y ahí hay una, unos altares y unas hornacinas uh -huh. en donde se colocaron esas esas cuatro imágenes. Uh -huh. Si se recorre ese pasillo desde de, digamos donde está ahora mismo el altar de San José, se va recorriendo en el mismo orden en que tuvo lugar la Pasión de Cristo. Uh -huh. Primero está el Cristo de la columna, después estaba el Exhemo que actualmente se ha sustituido por la imagen de la de la Virgen de, del Paso de San Juan y la Virgen Después está el Nazareno, después hay un altar de, de, de Cristo crucificado y después en la última de las hornacinas, eh, digamos que para completar esa, esa visión panorámica de la pasión, muerte y resurrección, el mismo Obispo Tormo regaló a la, a la Iglesia de Santa María una imagen de Cristo resucitado, que es eh, la regaló en 1790 y es de un escultor valenciano que se llamaba José Estebonet, Y es la que estaba allí, pero que no salía no salió en procesión hasta los años 40 del siglo 20 Por tanto, en la procesión del domingo de Pascua, únicamente participaba la imagen de la, de la Virgen de la Asunción. Y de estas cuatro tallas, eh, o cinco, con la del Cristo resucitado, sí. e incluso seis, con la Madre de Déu, evidentemente eh, ¿todas se quemaron sí. en 1936 en el incendio de las iglesias? Pues no, eh, hubo dos excepciones. Una fue el, el nazareno, Cristo nazareno, que está atribuido a, a Nicolás de Busi, que sabéis que era un, un escultor de Estrasburgo, que es el autor de la de la portada principal de Santa María, de la fachada principal con esa asunción y coronación, y también de la portada de San Agatángelo, al lado del campanario. Esa, eh, digamos, no no se quemó, y tampoco se quemó el Cristo resucitado, que también es el original de, del siglo 18 el regalo de obispo. ¿Qué hubiera pasado si el obispo Tormo no hubiera decretado o ordenado el traslado de todas estas imágenes a Santa María eh, con la ermita de, del hospital? Porque ha desaparecido por completo no solo la cofradía del sangre de Cristo, sino también la ermita y el hospital de la corredora. Sí, sí, efectivamente. Bueno, el hospital eh, ya en el siglo 19 se trasladó a, a, a San José, a, a lo que era el antiguo convento de San José, Eh, bueno, en el en el en San José también se realizaba una también tiene tiene relación con la con la Semana Santa, eh, fundamentalmente por un viacrucis del cual se conservan ahora cuatro, si no recuerdo mal, cuatro estaciones solamente, uh -huh. pero era un viacrucis que dado que este convento estaba estaba ocupado por, por franciscanos que tienen una una especial veneración hacia la pasión y muerte de Cristo, hay que recordar que la orden franciscana es, eh, digamos, la custodia de los santos lugares en Jerusalén, pues en todos sus conventos realizan funciones y, y, y actos litúrgicos relacionados con la pasión de Cristo. Entonces también alrededor de este Vía crucis en la madrugada del Viernes Santo, hay noticias de que se realizaba eh, una pequeña procesión también con una con una imagen de Cristo nazareno, ...con una imagen de la soledad distintas a las que habían en el hospital... ...y se realizaban digamos, la, la, el, el rezo de las, de las estaciones del Viacrucis. Por tanto, es posible que si, si, si no se hubieran trasladado las imágenes a, a Santa María... ...que después, además, por otro decreto del obispo, digamos que se convirtió en el centro... ...de la, de la organización de la procesión del Viernes Santo... ...ya no se organizaba en el hospital, sino en Santa María pues es posible que San José se hubiera convertido, se hubiera transformado en ese en ese centro, eh, digamos, eh, penitencial de, de Semana Santa. ¿Y, ¿Y qué pasa con la otra orden que teníamos, los mercedarios, el convento de la Merced? ¿No participaba bueno, merced, en la Semana los, Santa? Los mercedarios, eh, digamos que no tenían esa especial devoción m, pública y no no figuran como como... Eh, vamos en su, en su convento seguramente en, en su interior pues celebraría la semana santa con también con, con rezos con los actos litúrgicos habituales etcétera pero digamos que, que públicamente no realizaban esos, esos mismos actos que los que los franciscanos. pero el lugar de la plaza de la merced sí tenía eh, relevancia más que la plaza de Baix, la plaza mayor. En, ...en las procesiones eh, de, del siglo 16, el 15 XV, el 17 ...porque allí se sí hacían las paradas... ...el único, la, la, un, o el, la única ceremonia que, que ha perdurado hasta nuestro tiempo... ...que era eh, lo que llamamos la trenca del guió. Sí, sí, efectivamente la Plaza de la Merced... ...en el siglo XIX, a mediados del 19 más o menos... ...se convierte, digamos, en la plaza más importante de la ciudad... Allí tienen lugar distintos actos allí por ejemplo sabemos que se, se proclamó se pro, hicieron distintas proclamaciones políticas ¿no? de la, de la Constitución o de, o de la monarquía de Fernando VII, etcétera se convirtió un poco en el en el centro eh, social y neurálgico de la ciudad y en esa plaza efectivamente se realizaba eh, se realizó durante algunos años la trenca del ríoo Hay que pensar que a mediados del siglo XIX, entre 1852 y 1864 más o menos eh, digamos que se crean en la ciudad eh, otros pasos otras otras cofradías que se que se suman digamos a, a esta procesión del viernes santo eh, estamos hablando por ejemplo de, de además de esos cuatro pasos que ya teníamos ...pues aparece en el, el paso del, del sepulcro, el paso de la oración en el huerto... ...de la Samaritana, de San Juan y la Virgen, etcétera... ...hasta, digamos, formar un número aproximado de 12 pasos... ...que formaban esa procesión del Viernes Santo. En esta época es cuando se crean también lo que llamamos aquí... La, ...los traslados procesionales, los, las procesiones eh, previas... ...del lunes, martes y miércoles santo... ...que lo que hacían era concentrar en Santa María los distintos estos distintos pasos que se veneraban en distintas iglesias en San José, en San Juan, en El Salvador, etcétera, entonces con estas con estos traslados profesionales... se trasladaban estos pasos a Santa María y se preparaban para salir todos juntos en la en la procesión del Viernes Santo. Uh -huh. Y efectivamente en esa procesión como final eh, tenía lugar esa trencada del guío, que es una, es una ceremonia un tanto peculiar eh en, que a finales del siglo 18 ya parece que se, no se menciona con ese mismo nombre, pero sí se habla de lo que llaman eh, los documentos las cortesías, que se realizaban delante de la Virgen de los de los Dolores, de la madre de, de los Bombes, y que después eh, ya, hacia 1860, ya creo que es el primer documento que cita explícitamente eh, como trencar el guío. Es una ceremonia que mm, se ha mantenido, aunque ahora está mucho más simplificada, en, en la época original, en el siglo 19 digamos que lo que se hacía es, eh, todos los pasos, conforme iban llegando primero a la plaza de la Merced y después en la, en la plaza de Baix, se iban parando, se iban colocando, digamos, alrededor de esta plaza, todos, todos eh, digamos, quietos. Y cuando llegaba el último de los pasos, que era el de la Virgen de la, de la Soledad, de la Dolorosa, digamos que los representantes de cada uno de los pasos, de cada una de las cofradías, ...realizaba una serie de, de, de cortesías, de reverencias con sus banderas... ...y estandartes delante de esta imagen. Y al final de todo, como resumen, digamos, eh, los nobles... ...que eran los los propietarios del paso de la, de la, Toro, de la Tororosa... Eh, eh, ...inclinaban también el guión negro que había iniciado la procesión... ...y tras tremolarlo en tres ocasiones, se rompía el, el máster. Uh -huh. La verdad que es una ceremonia que no sabemos exactamente... El, el, el porqué de esa rotura vemos bueno se puede interpretar pues como una rotura del, del duelo ¿no? del, del, del luto de esa, de esa bandera negra como una como una esperanza en la futura resurrección también hay autores que ven como una especie de, de rendición de vasallaje de todos los gremios al, al paso al trono de los nobles eh, con esa inclinación previa de todas las banderas pero la verdad es que es una una ceremonia singular, una, una ceremonia específica de, de nuestra ciudad. Después de vino la Guerra Civil y después la posguerra y en las eh, y hemos visto como eh, la Semana Santa de 12 pasos, hemos pasado no sé a cuántos, a una treintena, ¿no? Eh, cada vez hay más pasos. Sí, sí, la verdad es que, bueno, esto aparece ya a finales de los años 80, a partir del año 86, 87, se empiezan a crear numerosas numerosas cofradías ya con otras digamos con otros con otros conceptos tomados de otras tierras por ejemplo eh, el, el, el hecho de que algunos eh, pasos eh, digamos que muestren una escena de la pasión de cristo y a continuación inmediatamente detrás vaya a otro paso con una imagen dolorosa eso no se había visto aquí en elche y, y, y en fin se incorpora con esta con esta con esta nueva renovación que efectivamente pues ha, yo creo que ha triplicado el número de pasos, de manera que en, en, en, en, en los primeros tiempos se intentó que esos pasos siguieran el orden, porque hasta hasta ese momento los doce pasos que formaban la Semana Santa de Elche salían, desfilaban en el mismo orden en que se, produjo, se producen los, los distintos momentos de la pasión y muerte de Cristo. Ah. Al principio se intentó pero se vio que era imposible incluso ah. se tuvo que dividir la, la procesión del viernes santo en dos en ah. dos partes una por la mañana, otra por la noche etcétera y digamos que ahora ya los esos traslados profesionales iniciales aunque se han mantenido algunos eh, es exactamente igual que en su origen por ejemplo el martes santo sigue saliendo la, la cofrería de, de, de la caída de cristo, o el miércoles santo, el de la dolorosa como desde el principio, pero ya esos esos traslados profesionales se han convertido en, en, en procesiones eh, propias, digamos, uh -huh. y hay pasos que, que salen esos días y después no intervienen en la procesión de, del viernes. Y, y, y añadieron los encuentros, que tampoco se veían antes de, de la Guerra Civil. En, eh, sí, sí efe, efectivamente, el primer encuentro que hay noticias en Elche es de la posguerra, del año 46-47, cuando se crea el paso de la Verónica, que se crea en el seno de la Coral Ilicitana, Y se eh, idea el, el encuentro entre este paso y el de la caída de, de cristo que venía de san josé y es, es ese encuentro en el que en el cual se de alguna manera se escenifica el momento de la pasión en que la mujer verónica eh, limpia el rostro de cristo y queda con un paño y queda impresa su imagen eh, el, el, la imagen de su rostro en ese paño ese fue el, el primer encuentro después se hicieron algunos en alguna ocasión entre el Nazareno y la y la Virgen de los Dolores, que después se ha repetido en alguna efemérides especial, pero ya con la la digamos con la, con el desarrollo de la, de la Semana Santa en los años 80-90, ya se crearon muchos más encuentros que tienen lugar en la, en la Plaza Imárez. La verdad es que es apasionante la evolución de la Semana Santa. Por lo que ha contado Joan, eh, hablemos de lo que había detrás, porque la implicación era de nobles de iglesia y supongo que del ayuntamiento, porque la Virgen de la Soledad, la, la Mare de Dudes Bombes, es propiedad del ayuntamiento. Eh, ¿Quién mandaba detrás de la Semana Santa antes de, del siglo XX? Eh, ¿quién, ¿Quiénes eran los que mandaban? ¿Los nobles, los gremios, el ayuntamiento, la iglesia? Eso, para mí, vamos, eh, tiene mucho, eh, mucho mérito el haber conservado una Semana Santa tantos siglos con tanta gente implicada mandando sí bueno en, lo que lo que se deduce de, de los documentos es que eh, bueno la primitiva semana santa pues la organizaba esa cofradía de la sangre de cristo que hemos que hemos hablado pero digamos que en el, en el seno de la misma cada cofradía que estaba organizada por un gremio pues era el gremio el que el que digamos organizaba su, su paso en el caso de la dolorosa pues eran los nobles el problema de los bueno y eso eso también deja referencia en, en, en los documentos de, de, de enfrentamientos entre los distintos estamentos naturalmente se trataba de una profesión religiosa por tanto la iglesia también tenía que que, que decir lo suya aunque eh, hubo como digo enfrentamientos por ejemplo hay algunos enfrentamientos entre los nobles y la iglesia porque decían que su paso solamente debían participar nobles Eh, bueno hay un momento en que hay un decreto episcopal del de de obispo de rihuela diciendo que todas las procesiones deben llevar una presidencia eclesiástica y por de, y por tanto debe incorporarse un, un sacerdote de, de, de santa María o del salvador que era la era el lugar en donde estaban en donde estaba la, la imagen de la dolorosa porque no he comentado antes que eh, cuando se produce el traslado de la de la iglesia del hospital a santa María pasan todas las imágenes menos ...la imagen de, de la dolorosa, de la, de la Virgen de la Soledad... ...que los nobles la llevan a la parroquia del Salvador. Eh, la nobleza, digamos, que decae a finales del siglo XIX... ...prácticamente ya no, no existían eh, nobles en Elche... ...o los que existían no tenían ya posibilidades económicas... ...y deciden ceder su paso y todos los... ...la imagen y todos los, los enseres, digamos, propios de su procesión... a ...al ayuntamiento que a partir de ese momento se hace cargo de ese, de ese paso pero hasta los años 50 en que se crea la junta de cofradías y hermandades que de alguna manera aglutina a todas estas cofradías uh -huh. pues anteriormente a ella cada cada cofradía digamos que mandaba era era sí. era soberana dentro de su, de su propio de su propio terreno ahora bien había que de alguna manera coordinarse con las demás para participar en los traslados para participar en la en la profesión Por ejemplo, cuando en el siglo 19 se van creando todos esos pasos nuevos que, que he comentado antes, hay un momento de duda porque no se sabía en qué orden tendría que salir y se consulta al, al obispado de Orihuela. Entonces el obispado de Orihuela manda a su maestra de ceremonias que, que estudie el caso y bueno pues produce un decreto diciendo que los tronos, los pasos deben ordenarse según los momentos los mismos los mismos estantes de la pasión y muerte de, de Jesús y y Joan ¿cómo, cómo sobrevivió la Semana Santa a principios de, del siglo 20 cuando el movimiento obrero está organizado y de hecho una consecuencia del anticlericalismo lo vimos en febrero meses antes de la guerra civil con la quema de las iglesias como cómo sobrevivió sobrevivió la Semana Santa en Elche a ese desarraigo del mundo obrero que estaba detrás de los pasos por lo de los gremios eh, con, con la iglesia Bueno, hay que pensar que, que hasta los años 80 eh, eh, la Semana Santa de Elche era una semana muy digamos, muy pequeña no era no, no tenía el desarrollo que tiene actualmente con este con este esplendor con esta riqueza era una, una semana también hay que pensar que, que eh, en toda prácticamente toda la corona de aragón digamos la, la, la celebración más importante no era la semana santa sino era precisamente la Pascua la pascua de la Resurrección, después con esa semana de mona y, esa, sí. y, y prácticamente toda una semana de, de celebraciones. Por tanto, la, la Semana Santa, pues hay que pensar que eran unas profesiones eh, pequeñas, humildes, y eh, bueno, hay, hay constancia de algunos de algunos problemas de orden público entre, pues, entre, entre los participantes de estas profesiones y algunos, en el, sobre todo en momentos de, de más de más fricción, como decías tú, entre entre el mundo obrero y la, y la, y la sí, religión. ¿no? Sí, claro. eh, también hay que pensar que muchas de las imágenes eh, de Semana Santa algunas se veneraban en iglesias pero otras se, se conservaban en domicilios particulares porque eran eran ahora estamos acostumbrados a que prácticamente todas las imágenes están en las iglesias pero esto es eh, también bastante reciente anteriormente o bien estaban en, en, en domicilios particulares o bien en locales digamos que habían sido desacralizados como era el caso de la, de la capilla de la orden tercera que estaba que era propiedad municipal, pero estaba en un estado más o menos ruinoso hasta hasta que se restauró. Eh, también en la ermita de San Sebastián se conservaron algunos algunas imágenes de algunas épocas. Y, y ya digo que pues, queda era era era, uh -huh. era otra concepción y era otra otra visión pues, la que tenía en nuestra, claro, nuestra semana Santa. Eh, eh, me es simpático no lo que acaba de decir eh, me sorprende porque lo hemos cambiado si antes la semana santa en, durante todo el siglo 20 hasta los años 80 no se celebraba como ahora con tantos cofrades y hermandades y tanta tantos pasos en la calle sino lo que se celebraba era la mona Eh, la Pascua, eh, con dos lunes de mona que tenemos en Elche, ¿cómo, cómo hemos podido cambiar tanto? porque ¿qué, ¿Qué le pasa a la mona ahora? ¿No es lo mismo que, que la mona de, de la posguerra? Pues eh, bueno, sí, la mona es lo mismo, es la, es la celebración de la, de la resurrección de Cristo, la, la, la gran alegría pascual. Eh, pero efectivamente hemos hemos reducido, yo recuerdo que yo todavía de pequeño eh, eh, he celebrado lunes y martes de Mona, que eran eran eh, no festivos, pero las tardes sí las tardes eran lo que se llamaba entonces festivo recuperable ¿no? entonces eh, y, y, y, y mis, mis mayores hablaban de prácticamente toda la semana, había salidas al campo y había después bailes en la ciudad y después se prolongaba efectivamente al lunes siguiente, que era el lunes de, de, de San Vicente esa celebración, digamos, eh, que era una celebración más espontánea, más de de, de, pues de, de, de salir espontáneamente al campo, a las sierras, al, a, a comer la mona, a, a, a merendar, a bailar, en fin, a, a estar un poco en contacto con la naturaleza revivida en el momento de la, de la Pascua y de la Primavera, pues se ha ido un poco reduciendo, digamos, en, en favor de esa de esas celebraciones de la Semana Santa, donde ¿no? de esas celebraciones. De esas profesiones y de esas y de esas ceremonias más más barrocas y más y más más espectaculares digamos más organizadas pues se necesita se necesita celebrar la pascua después de la resurrección ahora estamos en semana santa no toca pero eh, desde aquí eh, conociendo nuestra historia habría no que reivindicar un poco aquellos lunes de mona donde la Pues la población de Ilicitana se volcaba en esa celebración, Joan Castaño, ¿no? Con, y, sí, sí. y una prueba de ello es esto, es las canciones que nos han dejado. Ah, sí. Joan, pues muchísimas gracias sí por hacernos este repaso sobre la historia de la Semana Santa para terminar con la Pascua, con la celebración de la Mona. Muchas gracias a vosotros bora chodi que yo no fai de lej güe e va cha 101.4 Telehelp Radio Marca En mármoles formas, escaleras, fachadas, bancadas de cocinas, baños.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 ...las 10 y 10 de la mañana... ...y después de hablar con Joan Castaño... ...sobre la historia de la Semana Santa... ...que la hemos iniciado con el Domingo de Ramos... ...y hoy es lunes santo... ...vamos a... ...con la segunda parte del programa La Glorieta... ...en la primera no sólo hemos hablado... ...de la historia de la Semana Santa... ...sino también de las alergias primaverales... ...con el alergólogo del Hospital General Antonio Ramón... ...y en esta segunda parte, en unos minutos... Tendremos nuestra tertulia deportiva con Paco Gómez y José Antonio González. Y después terminaremos hablando del teatro, con motivo de ese Día Mundial del Teatro que se celebró el pasado sábado. Y que aquí en Elche, la plataforma de teatro amateur, pudo escenificar pues la el último de los trabajos en los que ha estado presentado. ...pues ensayando en este año de pandemia... ...hablaremos con la presidenta de la plataforma... ...eso será sobre las diez y media de la mañana... ...y por supuesto tendremos nuestra ronda de noticias... ...damos la bienvenida a quienes nos siguen ahora... ...por la señal de Tele ...y vamos a dejarles unos minutos musicales... ...con el cantante Álvaro Soler... ...quien se hizo famoso en 2015... ...por una de sus canciones que versionó Jennifer López y que en este mes de marzo pues acaba de dejarnos acaba de lanzar una nueva canción para dejarnos su magia. Ya comenta tomar algo, tráete una canción por si todo sale bien. Oye, montate mi coche, vámonos de aquí. Por si todo sale bien y nada importa hoy te viene o te viene si sí o no Porque la magia de tus ojos me hace ver que la vida es una canción Porque la magia de tus labios me hablaré Peter Pan y de rock and roll bañanos en el mar de sudos antes de Me hace ver que la vida es una canción porque la La Glorieta, con Rosmari Alonso. Son las 10 y 14 minutos de la mañana. Hoy reducimos el tiempo de la tertulia deportiva por algo muy lógico. Y es que no ha habido encuentro. Paco Gómez, muy buenos días. Hola, buenos días, Ros. José Antonio González, muy buenos días. Muy buenos días, Ros. Buenos días, Ros. Bien, no ha habido partido de fútbol porque el Elche Club de fútbol, como ya dijimos la pasada semana, tiene dos semanas de vacaciones. Una, como la ha pasado? Bueno, de vacaciones. Vacaciones, vacaciones. Dicho así, en realidad ha tenido fin de semana libre, eso sí es verdad. Eso es cierto, no ha, no ha parado no el técnico de, no, no, al, de entrenar con sus jugadores. Al contrario, la semana pasada se aprovechó, eso sí ha dado el fin de semana libre, que no es nada habitual por eso porque con los compromisos de las elecciones nacionales eh, no ha habido jornada en primera división y ya a partir de esta tarde a las 6 eh, ponen ya pues toda la atención y los cinco sentidos en el primero de los 10 partidos que le quedan al Elche para esta recta final del campeonato son los más importantes eh, es el momento llega el momento de la verdad Y el Elche tiene por delante 10 finales para intentar conseguir el objetivo de, de la permanencia. Hablaremos del calendario que supongo que es importante en el mes de abril. Todos los encuentros serán sí. ahora trascendentales. Pero José Antonio, como has visto tú los entrenamientos? ¿Habéis podido? ¿Ha sido de puerta cerrada? ¿Cómo se están celebrando los entrenamientos? desde una semana? Desde el regreso de Fran Escriba al banquillo del Elche, es cierto que el club está permitiendo acceder a los primeros 10 minutos de alguna sesión cuando no es a puerta cerrada, sobre todo en el 10 y Borra, en el Estadio Martínez Valero no. Y la plantilla durante la semana pasada, la verdad que estuvo entrenando con normalidad. El técnico Fran Giverde ya recuperó a Nino que arrastraba molestias, Antonio Barragán también está ya disponible para el partido el próximo domingo contra el Real Betis y la plantilla frangiverde trabajando con normalidad, ha sido una semana tranquila hay que recordar que desde que Fran Escrivá tomó las riendas del banquillo ilicitano prácticamente todo se ha sucedido a un ritmo vertiginoso porque el leche tenía que recuperar dos partidos de la primera vuelta contra el Fútbol Club Barcelona, también contra el Sevilla, por lo tanto ha tenido una gran cantidad de partidos en muy poquitos días, en ese exigente mes de marzo. Hablábamos al principio de, eh, vamos a ver cómo atraviesa este periodo tan complicado de la temporada el Elche, que llegaba con dudas después de estar 16 jornadas sin ganar con Jorge Almirón y la verdad es que las sensaciones, sobre todo, son muy positivas y la posición del equipo también, porque está fuera del descenso con dos de margen y afronta con plenas garantías la parte final del campeonato. Sí, analizamos la pasada semana cómo afronta ahora y esta segunda parte, por decirlo de algún modo, porque evidentemente, ¿estamos en la mitad ya de la travesía o estamos no, acercándonos al final? Estamos en el final, eh, ten en cuenta que son 38 partidos a lo largo de la liga y quedan 10. Vale, o 10, sea, estamos al final. Estamos ya al final, además... <risa> es la cuenta atrás, 10, 9, sí, a ver si nos quedamos o vamos con para abajo. Es la auténtica cuenta atrás, son los 10 partidos eh, que más énfasis ponen todos los equipos. La verdad es que cada partido vale lo mismo, son tres puntos para el que gana, uno para el que empata y cero para el que pierde, pero no tiene la misma trascendencia al final que el principio. El principio parece que, bueno, he perdido, pero tengo margen para recuperar. Ahora ya no hay margen. Ahora, cada partido que pierdas ya se te echa el tiempo encima y el Elche la ventaja que tiene es que lo va a afrontar en posición de permanencia. Uh -huh. eh, cuando vimos el calendario y veíamos que en el mes de marzo pues el Elche tenía que de manera consecutiva jugar contra Sevilla, Real Madrid, Sevilla, Getafe, todos partidos fuera de casa, el Barça por en medio, pues eh, muchos pensaban que estaríamos en descenso a estas alturas y a ver a cuántos puntos de la permanencia. Bueno, yo creo que eh, ha salido bien el mes de marzo, el Elche va a depender de sí mismo, además tiene un, un detalle importante y es que de los 10 partidos, 6 se juegan en el Martínez Valero que con la llegada de Escrivá lleva dos partidos y dos victorias, ha cambiado. Antes con Almirón se ganó un partido en cinco meses y con Escrivá dos partidos y dos victorias, con lo que ahora hay más confianza de que en casa se pueden sacar los puntos. Y además ahora de los próximos cuatro partidos, tres son en casa. Viene el Betis, vamos a Huesca y vienen de manera consecutiva Valladolid y Levante. Entonces, eh, ahí en este mes de abril, el vale. Elche tiene la llave de la permanencia. ¿Cuáles son esos encuentros? ¿El, el jueves ya empieza? Eh, ¿Cuándo empieza? No, el domingo, el domingo. El domingo, este domingo. El domingo a las cuatro y cuarto, domingo de resurrección. Elche-Betis. <risa> Aleluya. <risa> Aleluya. si hay una alegría, si el Elche nos da esa alegría eh, con el Betis. Por lo que has dicho, José pues, Antonio escriba cuenta con toda la plantilla recuperada. Sí, físicamente están todos disponibles, el problema es que se va a perder el partido, es una baja segura y muy importante, el máximo goleador esta temporada del Elche Club de Fútbol, Lucas boyel delantero argentino que lleva seis goles este curso, uno en Copa del Rey, cinco en Liga, es el máximo anotador frangiverde y es una baja muy sensible, ya no solo por los goles que aporta, sino porque para el juego del equipo es un futbolista capital, tendrá que recomponer el equipo, el técnico ilicitano y en ese sentido, Guido Carrillo podría recuperar la titularidad mientras que Pere Milla acompañaría a su compatriota al argentino en punta de ataque como ya hizo hace dos semanas en el Coliseum es eh, escriba ha tenido ruedas de prensa ¿no? eh, eh, ¿Os está dando alguna ¿no? no pista sobre el titular el equipo titular? No, no, no, no, ha, habido, Betis? no ha habido ruedas de prensa desde Nada, el último el, partido Él también de, vacaciones. También de ¿Y, vacaciones ¿Y cómo habéis estado cubriendo el Elche Club de Fútbol? Pues con la información que pasa el club porque no hay mucho más con algunas entrevistas que pasa al club desde que estamos en pandemia eh, los entrenamientos hasta ahora no se han podido cubrir y desde que está escriba solo se pueden cubrir 10 minutos los primeros 10 minutos que no ven nada porque no te enseñan nada o sea que ahora es un poco ir a ciegas y sobre todo a ciegas entre semana donde de verdad ver las cosas es en los partidos ahí es donde ver las verdaderas claro. intenciones ¿y cómo está el Betis, el rival? ¿y Pues el Betis es uno de los equipos ahora mismo que mejor estado de forma atraviesa en primera división porque en las últimas seis jornadas del campeonato, eh, mejor dicho, perdón, en las últimas ocho ha cosechado seis victorias y dos empates. Perdió hace un par de semanas el importante derbi andaluz eh, eh, fuera de casa contra el Sevilla, aunque hizo un buen partido y el Real Betis de Manuel Pellegrini es un equipo bastante peligroso con jugadores que tienen bastante nivel, con muchísima calidad Y en la primera vuelta, la verdad es que fue un partido desastroso del Elche de Jorge Almirón en el Benito Villamarín. Aquel día el partido se jugó a la hora de comer y el Elche perdió por tres goles a uno en una primera parte bastante mala. En la segunda mejoró un poquito su imagen, pero no fue suficiente para rascar ningún punto. Y el Betis va a ser un rival muy, muy complicado. Vamos a ver si, como decía Paco, el Martínez Valero sigue siendo un fortín porque de momento dos partidos con Escrivá en el Estadio Frangiverde mm -hmm. dos victorias. Vamos a ver si si se mantiene la racha contra un ah. equipo que está peleando por clasificarse para disparar ...de competiciones europeas el año que viene. Eso será contra el Betis, veremos como en casa, veremos ese partido. ¿Y el siguiente cuál es, Paco? Eh, cinco días después, ya la primera final de verdad. Huesca-Elche, el Elche visita el campo del colista, el equipo de Pacheta. Solo cuatro puntos le separan a día de hoy. Veremos qué pasa cuando lo visite, porque ya se habrá jugado la jornada del fin de semana. Y va a ser un partido clave, clave para el Elche porque si gana al Huesca... Eh, prácticamente lo elimina de la ecuación. Yo creo que el Huesca se desengancharía y lo tendría ya muy difícil para salvarse. Entonces tenemos Betis, Huesca, el siguiente Viene el Valladolid, Valladolid. Que, que es el que está por wow. encima del Elche, también. o sea, son dos rivales directísimos. Después, viene, viene el Levante, que es un equipo que en, en teoría es un rival directo, pero ya se ha, se ha marchado, uh -huh. lo vemos muy lejos. Y terminamos la liga en Pamplona contra Osasuna, que también está ahí con 30 puntos. Eh, lo consideramos directo a día de hoy. A lo mejor cuando vayamos ya se ha ido. O no, lo veremos, pero son todos rivales a priori directos, pero sobre todo Huesca y Valladolid son claves esos partidos y vienen de manera consecutiva. Pues este mes es duro. Muy duro. Eh, decíamos marzo, pero no sé, es que son finales. No, marzo, finales. marzo por por, por, lo, el Real, por el Real Madrid, por, Barça, lo, por la calidad de los rivales que eran de Champions, pero esta es la verdadera liga de leche. Claro. Este es el camino más corto o para salvarte o para meterte en problemas y hundirte, porque son partidos de siete puntos, tres que sumas y ganas, tres que deja de sumar el rival directo y luego el del enfrentamiento particular. En la ida, por ejemplo, Huesca y Elche empataron, el que ahora gane, en claro. caso de empate a puntos, va a estar por encima del otro, entonces es muy importante estos partidos. Eh, de todas formas, eh, esos ocho minutos que os dejan ver de entrenamiento, ¿veis nervios, eh, José Antonio? en el no. en la plantilla no, están no. están concentrados. Está la, en la plantilla no hay nervios, al final son profesionales y saben que está el Elchar mismo pues en la posición eh, más lógica, peleando por por lo no este. Es normal que haya opciones. nervios cuando son rivales directos los que te tocan Pero y es... no solo uno o dos, sino es que es todo todo el mes. Sí, a ver, muchas veces se, se le pregunta a los jugadores cómo pueden manejar esos nervios o esa presión y ellos siempre prefieren cambiar la palabra por ilusión. Yeah. El jugador es profesional, prepara lo mejor que puede el partido junto a su cuerpo técnico y, y ya está ahí. De hecho Fran Escrivá en una de sus últimas comparecencias se le preguntaba precisamente por eh, la buena imagen que estaba dando el equipo en ese mes tan exigente de marzo, partidos a domicilio ante equipos muy muy complicados y el técnico del Elche reconoció que, que el Elche está en el buen camino pero que sacrificaría también parte de esa buena imagen para tener algún puntito más en la tabla que por otro lado decía Fran Escrivá que no sería injusto que el Elche tuviera dos o tres puntitos más después de, de lo visto en los últimos partidos fuera de casa pues por ejemplo contra el Real Madrid, contra el Sevilla que se hizo muy buena primera parte, contra el Getafe también se adelantaron en el marcador, es decir que bueno de momento el camino o lo que hemos visto hasta ahora con Fran Escrivá es ilusionante, desde luego es un milagro. Para empezar, que lo haya sacado de los puestos de descenso, teniendo en cuenta cómo estaba el equipo antes de cogerlo. Pues son nervios que se cambian por ilusión, como tú también los cambias, Paco Gómez. 34 años trabajando como lo haces, dando las noticias y la actualidad del Elche Club de Fútbol. Esperemos que sea mucho más, ¿no? Por lo menos hasta, hasta que me jubile. <risa> Hombre, y que tú sabes, siempre, y que tú sabes, porque he dicho lo de los 34 años, sí, eh, sí. cumplimos 34, 34 años. cumplimos en Tele Elche y la verdad es que es una gozada no poder durante más de tres décadas estar ahí al lado de, de los, en este caso, seguidores del Elche. Porque fíjate que el programa A Todo Gol, que por cierto hoy no lo hacemos porque no Lógico. ha ido Liga, es el programa decano de, del fútbol en nuestra ciudad. Desde 1987 empezó a hacerse A Todo Gol. Y ahí seguimos ¿no? eh, pues como el telenit son programas ya que, que eh, desde sus raíces han arrastrado a generaciones no abuelos padres nietos hijos nos han estado viendo y la verdad es que bueno son pues en este sentido yo creo que una una gozada ¿no? el, el poder seguir día tras día semana tras semana y año tras año poder pues transmitir en este caso a nivel deportivo ilusiones la gente está ilusionada y nosotros que se lo contamos cada cada Eh, cada lunes con, con a todo gol así que recordamos que volveremos en a todo gol el próximo lunes pero claro este mes va a ser de aupa porque vamos a tener las dos últimas semanas van a ser intersemanales y tendremos eh, jornada en miércoles la, la penúltima semana la última semana en miércoles también fin de semana o sea que vamos a tener a todo gol prácticamente eh, dos a todo gol por semana sobre todo a partir de, de la parte final de, del mes de abril pero vamos que lo vamos a hacer con ganas Desde luego, eh, también sabes, eh, tu programa es el decano, pero tú también te has quedado como el decano, el profesional decano. Antes era Santiago Gambín, <risa> pero se jubiló, así sí, que sí. ahora estás tú. Y se jubiló, parece que fue ayer, pero hace 15 años, 16 años ya que se jubiló, en el en 2005, madre mía, cómo, cómo ha pasado el tiempo. Bueno, pues ahí seguimos eh, cogiendo el, el testigo y aguantándolo hasta que llegue Nueva Generación, y ya está José Antonio preparado para mi jubilación. O sea que ahí... Está el tío ya ahí calentando motores para cuando coja el testigo de la Todogol. Pues, José Antonio, espero que el futuro, que tu futuro sea el de Teleels también. Mucha presión, mucha presión, Nervios, nervios, tensión. Jóvenes y los veteranos se juntan en esta tertulia. Paco, muchas gracias. A ti, Enhorabuena a la audiencia que ha hecho posible que cumplamos esto que hayamos cumplido estos 34 años de, de vida, de así historia. Es, así es. Gracias, Paco, gracias, José Antonio Muchas y gracias, nosotros Ros. continuamos esta ronda de noticias. Lo hacemos en unos segundos. 101.4 tele Telehelp Radio Marca.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 La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pues después de la tertulia deportiva, seguimos la ronda de noticias. Y antes del repaso de la actualidad local, vamos con la previsión de Vicente Bordonado. El Tiempo, en Tele-Elch Radio Marca, con Vicente Bordonado. Colabora Autofima Hyundai. Muy buen día. Los primeros días de la Semana Santa estarán marcados con la estabilidad atmosférica, con paso de nubosidad y viento de levante. Durante esta madrugada ya nos han cruzado intervalos de nubosidad de tipo alto, tipo medio, ausencia de viento, temperaturas bastante homogéneas en buena parte del territorio. Aquí en la ciudad, en la estación meteorológica de elche hemos alcanzado una mínima de 13 grados, mientras que en Matola la temperatura ha bajado hasta los 8 grados, 10 grados en derramador en la valla 12 en valverde 11 en el altez al igual que en la marina 13 en torrellano al igual que en santa pola Para esta mañana y durante buena parte del día, alternancia de nubes y claros, a primeras horas viento flojo de nordeste, por la tarde se activará de nuevo el viento moderado de componente este con rachas que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora. Y hoy alcanzaremos temperaturas similares a las de ayer o en ligero ascenso, aquí en la ciudad una máxima muy próxima a los 21 grados, en buena parte del territorio no pasaremos de los 21 o 22 grados, 19 grados en Santa pola mañana martes más de lo mismo paso de abundante nubosidad viento moderado de levante a partir de mediodía temperaturas máximas en torno a los 20 grados mínimas que durante esta próxima madrugada en la ciudad bajarán por lo menos hasta los 13 grados el miércoles ambiente mucho más soleado seguirá soplando el viento moderado de levante a partir del jueves nubosidad en aumento y el viernes incluso ya se podría escapar alguna gota descenso de las temperaturas temperaturas para el viernes, máximas que no van a superar los 20 grados. ¡Hasta luego! Hasta luego, Vicente. Gracias. Y ya cerramos la ronda de noticias con ese repaso de la actualidad con Salvador Campello. Muy buenos días, Alba. Hola, hoy... ¿qué tal, Muy buenos días. Antes que nada, hoy es Lunes Santo. ¿Cómo fue el primer programa de la Semana Santa en directo desde el Centro Cultural de las Clarisas de Teleilch? Pues muy emocionante, porque pesar a no haber procesiones en la calle, pues pudimos recuperar ese espíritu cofrade y llevar a todos los hogares un trocito de nuestra Semana Santa. Ya saben que en Telehealth queremos hacer eh, vocaciones de servicio público y en un segundo año sin procesiones, pues no nos queríamos quedar con esa escenita clavada, pero tampoco repetir lo del año pasado, porque ya vimos las procesiones, estamos en el 2021, repetir los desfiles del 19 pues podría quedar un poco despasado. Y quisimos buscar, o que hemos querido hacer un programa muy distinto, lo explica Antonio Bazao muy bien, en el que se den voz a las cofradías, pero se den voz a la Semana Santa en general, no hace falta pertenecer a una hermandad para disfrutar de esa de este programa, así que se va a hablar desde todos los ámbitos, desde la música, el arte, la artesanía, eh, por supuesto las imágenes, las cofradías, pero también desde la juventud y hasta la historia, como Joan Castaño bien ha contado en tu programa hace un ratito, Eh, pues todo ello se va a ver en directo y además con la participación de la gente a través de las redes sociales que lleva nuestra compañera Ana López y queda un programa bastante curioso, muy ameno y sobre todo que ya estamos recibiendo ya mucho feedback de la gente porque les está gustando que en un año sin profesiones pues que haya ese sentimiento, ¿no? De decir, sí. venga, vamos a estar conectados, aunque sea a través de Tele. ¿Y, y cómo, cómo vivió la ciudad? ¿Cómo se volcó la ciudad con esa campaña de apoyo a los artesanos de la Palma Blanca? El domingo de Ramos bueno, ver... se vieron muchas palmas en la calle. Se dieron muchísimas palmas en la calle esta noche en Telemí, daremos un repaso a cómo fue ayer en una jornada que era rara porque el sentimiento en la calle era de que era domingo de Ramos, eh, iba todo el mundo estrenando sus mejores galas con las palmas en la solapa o rizadas solizas lisas y muchas fotografías de familias que se habían reencontrado después de semanas sin verse por esos confinamientos que hemos tenido en los últimos meses. Y la sensación era que estaba el paz de la burrada en la calle, pero que no lo veíamos. Era como esta, eh, vamos a ir a buscar la protección, pero no estaba esa, esa protección. Claro. Mucha gente, eso sí, con distancia, se cumplieron esos aforos en los distintos locales, y no había nadie parado, estaba todo el mundo caminando y eso pues permitió tener un Domingo de Ramos atípico, pero que por lo menos tenía esa esencia de nuestro Domingo de Ramos. Además, Esta noche en Teleniz veremos sí, esas, esas imágenes, sí, hay... porque muchas familias eh, se reunieron ayer. Y además con entrega de los premios de Las Palmas eh, que fueron a concurso, porque el Ayuntamiento mantuvo ese concurso de artesanía de La Palma Blanca, pero también tuvimos un fin de semana eh, importantísimo, porque el alcalde hoy lo ha dicho, Hubo dos sesiones de vacunación a modo de ensayo para la, el profesorado y el personal no docente que funcionó perfecto, sin incidentes. Bueno, es muy importante destacar las cifras. Hoy conocemos dos cifras que yo creo que en una balanza puestas nos, nos hacen ver cómo está evolucionando la pandemia en elche desde el viernes hay más de 3.200 personas inmunizadas, 3.200 docentes que han recibido la primera dosis de AstraZeneca en esa sesión del pabellón Esperanza Lab, en el que se hacía la vacunación masiva, 3.200 personas que ya será muy difícil que contagien si cogen el, el virus, frente a las 11 personas que quedan en los en los hospitales, no uno, sino en los dos hospitales, cinco de ellas en la UCI. O sea, esas dos cifras nos tienen que hacer ver que se están haciendo las cosas, por lo menos que estamos evolucionando, que no hay que bajar la guardia, porque sigue habiendo 11 personas ingresadas en los hospitales, cinco de ellas en estado crítico, pero hay 3.200 que han recibido uh -huh. esa, esa, esa primera dosis. Como destacamos el otro día, en un plan de vacunación que era ágil, el protocolo estaba funcionando, se estaban cumpliendo todas las medidas de seguridad y, y todos los tiempos. Los profesionales sanitarios nos lo advertían, si llegan, las dosis, si llegan las dosis de AstraZeneca, de Pfizer o de Moderna a tiempo, sí que se podría alcanzar ese objetivo que se marcó el Gobierno valenciano del 70% de la población inmunizada en verano, porque hemos visto que funcionan esos planes de vacunación masiva, al menos este fin de semana han funcionado en el pabellón Esperanzalá con eh, apenas colas simplemente uh -huh. eh, un recorrido para que la gente no esté parada y de ahí a, a entregar la documentación y a, a partir de ahí a 12 viales Suena mal la palabra diales, pero es como se llama esas colas, esas líneas, en las que se van vacunando, a, en las que uno detrás a, de otro. O aún sea... aún suena peor la palabra pinchazo y, y es lo que <risa> y es la esperanza que tenemos, porque eso significa que si esto va así, Salva, significa que el pleno de hoy será quizá el último ya semipresencial y a partir de, del próximo mes tendremos plenos presenciales e incluso el debate sobre el estado de la ciudad. Hay que decir que hoy mismo ha comenzado ya, o se está desarrollando en el Ayuntamiento, el pleno ordinario de marzo. Exactamente, llegamos hora y media de Pleno Municipal, como bien indica, el alcalde señaló la pasada semana ante el ELS que posiblemente sea el último semestre esencial. Saben que actualmente se celebra en el Salón de Plenos, pero solo están presentes los portavoces municipales, eh, y con lo cual que solamente hay siete personas, los seis grupos más del alcalde, presentes en el Salón de Plenos. El resto están desde casa a través de, de videollamada y posiblemente a partir del mes que viene, del pleno de abril, se recupere la presencialidad, se irán al centro de congresos para mantener la distancia de ahí se debatirá. Y también eh, poner fecha al debate sobre el estado del municipio. Hoy, entre las mociones que están a punto de empezar a debatirse, el Partido Popular presentará una para ponerle fecha a ese debate, porque se tendría que haber celebrado en noviembre, el Gobierno dijo que no era el momento, porque estamos en el inicio de tercera ola, el Partido Popular lo ha ido re repitiendo durante estos últimos meses y desde el Gobierno daban largas porque la situación sanitaria no era la aconsejable. Y ahora, eh, con la tercera ola ya por terminada y cuando parece que en la comunidad valenciana y en el que todavía no ha empezado fuerte la cuarta ola, pues eh, se va a pedir que se celebre. Es verdad que la bronca política va a estar en el reproche que le hará el Partido Socialista y Compromís al Partido Popular… Eh, tildando de demagógica esta medida o esta propuesta cuando ellos lo, supr lo suprimieron en el 2011 cuando no, entraron a gobernar no al sé, ayuntamiento No sé, no sé, si son listos la oposición aprovechará esa discrepancia que vivimos el viernes con lo de las terrazas de la corredora que el PSOE las quiere y Compromís no y ha exigido la retirada de la primera que se ha autorizado. Ya veremos si la oposición mm, eh, aprovecha esta situación, esta discrepancia en el seno del equipo de gobierno. Salva, además tenemos a la policía también inmunizada con AstraZeneca. Eso supone que es, eh, se están realizando operaciones policiales con éxito en, en la ciudad. Eh, nos lo contarás en el Telenit, supongo. Sí, todo ello lo contaremos en Telenit. Por cierto, también, aparte de, de la policía, se ha terminado, que no, no lo destacamos antes cuando lo comentábamos, en ese plan de vacunación masiva de los docentes, antes de que empezasen a vacunar los profesores, también se vacunó a los farmacéuticos que quedaban y también a los funcionarios del ayuntamiento de primer nivel, como son en este caso los, los policías, que, que también acudieron allí a, al pabellón Esperanza Hay mucho, mucho que contar, porque hoy realmente es, no solo coincide en que es el lunes del Pleno Ordinario, sino que también es el primer día de una semana clave en la vacunación a la comunidad educativa y también en eh, la, el debate parlamentario de la Ley de Tutela y Protección del Palmeral. Del Palmeral. Hoy se celebra esa segunda sesión parlamentaria. Tenemos muchos frentes abiertos, Salva, así que te dejo porque menos mal que hemos podido hacer esta crónica de noticias, aunque sea por teléfono, pero la hemos podido hacer porque estáis todos ocupadísimos en, en sí. esta jornada del lunes. Ha sido rápida la crónica, más información más detallada, más pausada a la una, lo hacemos aquí en el 101.4, en telehealth.es, vamos actualizando constantemente, y esta noche en Telenit, pues con todas las imágenes, con el resumen de ayer, con todo lo que ha ocurrido en el pleno, y también con un previo de ese programa especial, que conforme termine el Telenit y el tiempo… Antonio Bazán eh, me tira en directo desde el Centro Cultural de las Clarisas, porque todos los días esta casa, en esa vocación de servicio público como destacabas con Paco desde hace 34 años, pues estamos cumpliendo con ello y hacemos ese programa especial de Semana Santa. Muchísimas gracias, Salva. Bueno, y por cierto, con nueva imagen, no sé si has visto la mosca, que sí. la hemos cambiado. No, por supuesto, no hemos mosqueado a la, a la audiencia, menos mal que lo hemos advertido. Los cambios están ahí. Gracias, Salva, venga. Ya Adiós. nos vemos en la redacción. Hasta luego. 101.4 ¿Elegir Restaurante Martino?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 La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Bien, pues estamos ya en la recta final. Son las 10 y 41 minutos de la mañana y vamos a terminar hablando de cultura, porque en la desescalada de marzo hemos visto cómo los espacios culturales del municipio ...se han abierto por fin... ...después de haber estado cerrados durante meses... ...debido a esa grave situación sanitaria... ...que hemos sufrido en esta tercera ola... ...con la desescalada... ...este mes de marzo... ...por fin hemos podido celebrar... ...el Día Mundial del Teatro... ...con representaciones... ...sobre los escenarios del municipio... ...como... ...el Escorchador... ...donde ha acogido durante este pasado fin de semana... ...la representación de las troyanas... ...que llevaban... ...la plataforma de teatro amateur... ...un año trabajando... ...en esta obra escénica... ...para hablar de ello... ...y de la plataforma... ...tenemos a su presidenta... ...en los estudios de Teleilch... ...Radio Marca... ...un placer después de un año sin verte... ...Consuelo... ...muy buenos días... ...muy buenos días... ...bien pues... ...pusieron en marcha las troyanas... Por fin, ¿cómo fueron las funciones? Porque no fue un día, fue cuestión del 25 al, al 28 de marzo. Eh, sí, fueron cuatro días en el escorchador, evidentemente con el, el aforo limitado ¿no? de 150 personas, está casi a un tercio de, de el aforo. Pero bueno, pudimos estrenar después de, de un año porque esta es una coproducción del Escorchador y La Plataforma que tenía que haberse estrenado en 2020 con motivo del 20 aniversario de La Plataforma. Y a dos semanas del estreno, bueno, pues nos confinaron y hemos esperado un año. Y por fin ayer estrenamos con una muy buena acogida de, del público, críticas buenas y con toda la ilusión. Y, y ayer lo hablábamos porque, porque bueno, el, el día 27 que fue el sábado, que fue el Día Mundial del Teatro, la plataforma se encargó de leer el, el, el manifiesto, que siempre es la encargada de leerlo en el escorchador. Y el día 28 tuvimos un coloquio, ¿no? donde pudimos pues, un poco recoger las impresiones de, del público, que es algo que realiza habitualmente el escorchador en el mes del teatro. Y, y lo que contábamos es que era después de un año se han madurado cosas, se han cambiado cosas que siempre ha sido a, a mejor en el espectáculo. Bien, pues hubo eh, conferencia, hubo representación y todo en el Día Mundial del Teatro. Vamos a hablar primero de la obra. ¿Por qué uh -huh. las troyanas para el Día Mundial del Teatro? ¿Qué, ¿Qué significado tiene las troyanas para celebrar para que el mundo celebre el teatro? Eh, bueno, nosotros, eh, el escuchador nos propone realizar la coproducción y, bueno, en la plataforma que está formada por varias asociaciones de teatro mater de Elche. Todas las decisiones eh, se toman de manera democrática, ¿no? Entonces, decidimos que fueran las Troyanas, pero era eh, las Troyanas, eh, las Troyanas era un texto una versión de Alberto Conejero uh -huh. a la que Carmen Benito, la directora, también puntualizó, también cambió varias cosas, y es un texto muy muy contemporáneo, en el sentido de que habla de la guerra de Troya, habla de lo que sucede después de la guerra de Troya, mm. y es que los hombres han muerto, eh, los héroes troyanos han muerto y quedan las mujeres, que son sorteadas, son violadas, eh, se reparten ¿no? entre los héroes griegos. Y habla de la guerra de Troya como podría hablar de cualquier otra guerra que hubiera sucedido en Europa o, o fuera de, de ella. ¿no? Eh, de los crímenes de guerra, hmm. del tema de los refugiados. no hay un, hay un momento final donde habla, ¿a dónde iremos? ¿no? ¿En eh, eh, qué alambrada hmm. ¿no? pediremos asilo? Y de las excusas que se buscan para iniciar una guerra. Exacto. Eh, en, en esta obra, en las troyanas, perdón que te corte, Elena... Tiene un parlamento en el que dice, de verdad yo soy la excusa, o sea, de mm. verdad yo soy la culpable de, de la guerra, yo solamente soy la excusa. O sea, la culpable es el oro. O sea, a, a mí me inventaron, ¿no? Y me, me parece una obra donde dignifica por fin el papel de Elena. Y además muy apropiada para un mes que no solo se celebra el Día Mundial del Teatro, sino es el mes violeta de la mujer. Exacto. Bien, pues eh, esto fue en cuanto a la obra de teatro que pusisteis en escena. En cuanto al coloquio, Al Día Mundial del Teatro Consuelo, ahora que te tengo aquí y como presidenta de la Plataforma Amater, mm. un año de pandemia que ha hecho eh, este año de pandemia que ha hecho para el teatro, cómo lo ha dejado aquí en Elche. Eh, es, es complicado, es complicado realizar teatro por las medidas sanitarias. Mira, nosotras mismas poniendo como una experiencia eh, las Troyanas Retomamos los ensayos en enero, Era una obra que ya estaba montada, pero ahora había que retomar las energías. En enero empezamos a ensayar, se encruceden otra vez las medidas y febrero hacemos los ensayos de manera online. Hasta que en marzo nos volvemos eh, a juntar, ensayos con mascarillas. Había movimientos que los dejamos casi casi ya al final porque había que tocarnos mucho. Y es lo que está pasando con el teatro amateur, que es muy difícil juntarse, eh, los talleres de teatro son con muy pocas personas y eso al final pasa factura. ¿no? Eh, la muestra del año pasado, que fue en septiembre, eh, fue con muy poquitos grupos y yo siempre dije que valientes y que gracias por por seguir a, a apoyando y, y por seguir eh, presentándose a Mostra. Y fueron unos valientes y unas valientes porque porque apenas habían podido ensayar, porque piensa que era un mejor en mayo, junio es cuando cuando salimos y, y eso es, eso es lo que está pasando, pero poco claro. a poco se va reactivando. Eso es lo que está pasando y qué puede y qué esperáis vosotros desde la plataforma del 2021. Habéis podido representar por fin las Troyanas sí. y ahora llega el mes de abril. ¿Qué vais a hacer? <risa> bueno, <risa> porque pues, después nos... de este descanso claro, de la... eh, no eh, el, la idea que hay con este proyecto, no solamente que se quede yeah. aquí, eh, sino bueno hay muchísimos festivales de teatro amateur en, a, a nivel nacional y es mandar dossier y, y, y esperar si te, si te cogen o, o no te cogen. ¿no? Que normalmente en otras representaciones la plataforma sí ha tenido circuito. No, la, la plataforma en este caso es, que es especial, porque yeah. es una coproducción en el escorchador Y, y bueno creo creemos que es un buen trabajo para, para intentarlo ¿no? para, para mandarlo para mandarlo uh -huh. fuera pero es algo que no depende. De ti siempre claro. es que te, que La te pregunta cojas. sobre el futuro también te la ciudad como presidenta, tienes varios retos, sé ¿eh? que tienes retos, sí, eh, ¿cómo están? Claro. ¿Los tienes en el cajón? Pues ¿Has el abierto el cajón? <risa> pues el primer reto es que se pueda realizar la maratón de, de teatro, ya uh -huh. lancé el anzuelo a, ¿Para quien tengo, ¿no? <risa> a quien se lo he tenido que lanzar y parece que hay ciertos problemas y, y bueno, el, el primer reto es que mala, maratón se realice evidentemente cambia, es decir, uh -huh. pues a lo mejor el número de, de actores o actrices que pueden estar en el escenario, el número de grupos que puedan participar, pero el primer reto es, es ese y el segundo es que Mostra se siga se siga realizando. Pero Maratón, que se suele celebrar en, en mayo, es es el primer reto de la plataforma. Eh, ¿En mayo? Uh -huh. Eso lo tenéis ahí a la vuelta, la, de, la a la vuelta de la esquina. ¿Y hay aniversario? ¿Hay aniversario a la vista de la plataforma? Pues hay muchas actividades que fuera del aniversario ya no tienen razón de razón de ser o, o las energías se han diluido. Pero sí que hay otras actividades que, que se concibieron, que a mí personalmente me parecen muy chulas y que quizás se puedan realizar ya no con motivo del aniversario, sino como una forma de la, de la que la plataforma atraiga a otro tipo de público. Yo creo que desde a nivel amateur, a nivel de las compañías nos conocen, pero había actividades eh, infantiles, de teatro infantil, de cuentacuentos, que creemos que también es muy importante acercarnos a ese tipo de, de, de público. Y es una de las actividades que había en mente que, que creo que sí que deberíamos realizar, ya fuera del aniversario, y claro. vamos a quitarnos esa... no, no esa losa, sino... Uh, Fuera sí. del aniversario, vamos a realizarlo porque sí, porque porque creemos que, que tenemos que realizar ese tipo de actividades y abrirnos a otro tipo de público. Hoy la concejal de Cultura, que también es de Juventud, creo que está dando explicaciones en el Pleno, porque la oposición dice que poco se hace por la juventud. Eh, Consuelo, tú estás en la cultura y además eres joven y te mueves, los miembros de la plataforma son jóvenes. Sí. ¿Cómo está el asunto? La política juvenil en el... <risa> La política ahí sí que no se nos escapa mucho, pero sí que es verdad que hay un problema con la juventud y, y hay un problema con la juventud y cultura, y uh -huh. es que hay un rango de edad que no los atraemos. Que no hay un rasgo un Pues rango, los youtubers eh, arrasan. Eh, ya, pero <risa> estamos o sea, hablando los, de <risa> No, pero los jóvenes están están sí. deseosos de de bueno, conectar con alguien y tener referentes. Ahí está. Eh, no estoy hablando de que la juventud esté perdida, de que ellos no tengan energía porque la tienen. Lo que creo es que nosotros no sabemos cómo captarlos. Entonces creo que culturalmente hay un rango de edad en adolescentes que no hemos sabido cómo captarlos. Eh, para que vayan a los teatros, para que realicen eh, actividades culturales. Y creo que es porque no hay una programación cultural para ellos adecuada o que sea atrayente. Tenemos muy buenas actividades infantiles, tenemos un teatro adulto, Pero hay un teatro ahí adolescente que no, no lo sabemos captar, pero, ya no sé si nivel económico, si es, creo que no hay programación para ellos. Eh, pero vosotros decís que está funcionando muy bien el teatro amateur por el gran trabajo que hacen algunos profesores en los institutos, en los institutos que sí. sí que enganchan al alumnado. Eh, sí, ahí sí que enganchan al alumnado, pero, pero la ciudad no tiene una programación para, para los jóvenes. Es decir, hacen la labor los profesores en los institutos, eh, pero es un sector muy pequeño, no estamos creando el público del no. futuro. Ah, pues yo pensaba que la programación del escorchador sí va dirigida especialmente a los jóvenes, pero claro, eh, ahora que, que lo pienso, yo no soy no. joven y si sí me gusta la programación del escorchador, no, igual escorchador, me capta a mí y no a los bueno, jóvenes. El escorchador tiene un rango de edad infantil porque tienen mm. actividades eh, para los más pequeños, tiene teatro infantil... Y luego tiene un, un formato de adulto, ¿no? eh, con uh -huh. otro más más subterfuge pero hay un rango de edad que, no, que, no, los, que no, los, no los captamos. Sí que es verdad que los institutos realizan una labor, pero a mí me da miedo de quién va a llenar el día de mañana el Gran Teatro. Uh -huh. ¿Quién va a llenar las 750 localidades de, del Gran Teatro? El, el público del futuro son los adolescentes y los tenemos que invitar. ¿no? La plataforma hace una, una labor ahí a través de Mostra, que es una actividad gratuita, ¿no? y sí que nos llega mucha gente joven. Pero... Pero yo creo que sí que lo tenéis garantizado porque en el Che también hay mucho movimiento literario. Ahora que se va a abrir el Centro Hernandiano para la literatura y fomentar a los escritores, eh, sí que hay escritores jóvenes que que van a garantizar, porque el, el teatro se va a llenar si, si las historias que nos sí. cuentan sobre el <risa> escenario son buenas, ¿no? Sé, no sé, yo, yo me pongo ahí negativa. Eh, sí, vaya, vaya, te pongo... veo muy pesimista. Sí, muy pesimista porque creo que no hay un enganche. Creo que no hay eh, no hay un enganche por, por parte de los programadores culturales de Elche para enganchar a los adolescentes. Hay un proyecto en el Teatro Circo de Albacete... Mm. Y quien quiera escucharlo y preguntar que engancha a los jóvenes a través justamente de redes sociales y, y, y están haciendo, están formando al público de, de mañana y un público exigente con calidad. Pues... Que se fijen. Que escuchen, ¿no? Escuchen. Que escuchen. Y, que escuchen. Eh, y pregunten. Consuelo Pérez, muchas gracias. Eh, A Por ti. el trabajo que estáis realizando, de mantener eh, viva la cultura y sobre todo de estar reflexionando para garantizar también que nuestras generaciones que vienen detrás también llenen el gran teatro, ¿por qué no? Gracias, Consuelo. A ti. tele Teleelch Radio Marca. 101.4, la radio de Elche.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 09 15 13 La Glorieta con Rosmar y Alonso Quedan ya tres minutos para llegar a las 11 en punto de la mañana. Nosotros ponemos el punto final el programa La Glorieta que lo hemos dedicado a la Semana Santa, hablando de su historia con Joan Castaño, uno de los eh, hombres que más conocen la evolución porque han trabajado en distintas investigaciones sobre la Semana Santa de Eche. También hemos abordado el tema de las alergias primaverales eh, porque ha comenzado la estación primaveral y con ello un aumento de las alergias que ya se ha convertido en una de las enfermedades crónicas con mayor incidencia en la población, no sólo de Ilche, sino también de todo el país. Y era importante discernir diferenciar los síntomas de las alergias a los síntomas del COVID-19, porque se parecen, pero no se deben confundir. ...y en la segunda parte hemos tenido la tertulia deportiva... ...con Paco Gómez y José Antonio González... ...el repaso de la actualidad local... Eh, ...la información meteorológica... ...y hemos terminado hablando... ...del teatro y de los jóvenes... ...la cultura y la juventud... ...y vamos a concluir con... ...la música también... ...que gusta y engancha a los jóvenes... ...por los millones de reproducciones... ...que Zetangana tiene cada vez... ...que pues crea una canción... ...con Zetangana... Y sus colaboraciones, sus colaboradores, vamos a poner el punto final. Volvemos el martes santo, mañana. Hasta entonces. No me vale. no le vale con que le escriba canciones. Ingobernable el amor de mis amores. No me vale. Ni una escalera para poder alcanzarte. Ni una pistola. i partirme el pecho i gritar te quiero cada vegada que pasas. ¡Pucho! Es. Que sé tú no tienes precio. ¡Vamos! Reina dentro y fuera de casa. ¡Ey! Y en mi corazón que está muerto miedo por tus amenazas que te vas a